I a man whose buenas tardes. Estás en Verdiñac, Iguales en la lairola iratia 107.5 de tu FM o en http://gissgis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 Estamos como dando el mensaje de que lo único que vale es lo joven.